...haciendo Porque u c h e r i t s p o no ha ganado The Cure con Just Like Heaven, y yo q u é quieres que le haga, pues amaña, amaña, <risa> no, no puedo, amaña. No. <risa> Sanchez, los 40 clásicos, <risa>、bueno, los triunfadores, y a e s t á por aquí, g u i l l e r m o c u á l es la pregunta que has lanzado en Instagram a los seres humanos? Mandadle un mensaje cariñoso a todos aquellos que están de vacaciones ahora mismo y vosotros no. Ay, ¿me puedo mandar uno en el futuro? Ah, por favor que te vuelvas el lunes chato venga vente ya eres muy duro contigo mismo has visto s í s e i buenos con esos mensajes <risa> Be here in my arms, waiting for tonight 8, las 7 en Canarias. Estrenaba en el álbum del 96 de, de los Gallagher, el What's the Story Morning Glory. O sea, sí, a ver, tú lo de Morning Glory lo entiendes, ¿no? En、sí. inglés es lo que quiere decir. Sí. sí. es aquello que te levantas por la mañana con mucha alegría por la mañana alegría vale sería el título en, en español de ese w u a s a story morning glory y el s a l l y s a l l y can wait no es, no es una tía no se refiere a ninguna nadie a q u i é n nada se confundieron a la hora de, ah, dice,、vale. ah, pues me mola liana dicho s a l l y pues se queda ¿eh? no, le, y no él lo dijo y, así.、No、lo y ya está déjala así son las 8 y 5 minutos a veces son las serendipias lo que realmente produce <risa> estas cosas Hoy, en esta tarde en e l que Jorge ya se va a ir a casa en cuestión de segundos, después de pasarse la tarde aquí currando y preparando el gran musical, os voy a preguntar, bueno, os voy a sugerir una cosa. Mandadle mensajitos cariñosos a t o d a e s a gente que está de vacaciones y vosotros no. Por favor, manden las formas y la educación. ¿Dónde? A través del Instagram de los40classics.oficial. Mándale tu mensaje a alguien maravilloso que esté de vacaciones. ¿Mensaje de que esté de vacaciones? Sí. <risa> no, no puedo. Pero esta gente está todo e l año de vacaciones. Solo os pido una cosa, solo os pido una cosa: que seáis respetuosos con toda esa gente que está de vacaciones. Hoy la pregunta de la noche es esa precisamente: ¿qué mensaje le mandáis a todas aquellas personas, conocidos, por supuesto, que están ahora mismo de vacaciones? A ver, mantened un, mantened un poco el decoro y la buena educación, ¿vale? Por ejemplo, Jordi14 dice: que disfruten mientras puedan. l Luego está Carlos Rodríguez que dice. Creo que os habéis dejado el horno encendido y las velas del Sanol también. Lo digo por si acaso, solo para ayudar. Sí, Te damos la mejor mezcla de números uno. b o p Baladas. La mejor mezcla. Solo aquí. Los cuarenta Classic. Solo tus números uno. santa、ah, s í ya lo ves dale de acuerdo todavía queda hasta el jueves que empiezan las vacaciones todo el mundo así en plan definitiva o días libres pues ya sabéis que tenemos tiempo de sentir mucha envidia para aquellos que ahora mismo están dentro de un yate que son las fotos que ahora mismo todo el mundo e se t s o r p r e n d o en instagram o yo que sé subiendo al naranjo de bulnes o yo que sé Mostrad todo ese cariño que tenéis dentro a través de los mensajes de Instagram que hemos puesto en las stories, en nuestra cuenta oficial de Instagram, en los 40, c l a s s i c o o f i c i a l de, de hecho, podéis hasta contestarme por, por, por Twitter, si os apetece. No pienso decir X, por Twitter. Estadounidenses de la New Wave, r ideada por Rico Kasek. Oye, he preguntado que qué mensajes le mandaríais a la gente que está de vacaciones ahora de Semana Santa y vosotros no. Por ejemplo, Pizarra Riojana dice: Disfrutad más, descansad más divertidos, por favor. Y por mí, los 40 c l a j a e r e s La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 clases. Demasiado maja. Ana Mena, Bombay, Nick Nicole. Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en el Eco de los 4 0 c o m y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40. La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis y. Y ahora también la siete. Veo siete.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 They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. ラシック Sin Pausa en los cuarenta Classic. a n Essence con su primito like, devuélveme la vida, que me vuelvo loco. Hoy estoy pidiendo a la gente que sea buena, que mande mensajes de amor a todos aquellos que están de vacaciones y nosotros todavía no. Lo digo por mí también hablando porque me va a tocar pringar el jueves y el viernes santo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. En fin, cuando sea mayor. A ver, que voy a leer uno de vuestros mensajes, venga. l j a n e Bronte dice, espero que por una vez no os haga mal tiempo en Semana Santa. nueve, las ocho en Canadá. Say a little prayer for me. Sí, rezando hormiga, la verdad. ¿Qué tal estáis? Son las 9 y 3 minutos, 8 y 3, estáis en Canarias soportando la calima. Estos son los 40 Classic. Yo soy g u i l l e r m Caballé, estoy en directo en el estudio Joaquín Luqui. Y aquí nos dedicamos a poner los números 1 que han formado parte de tu vida en los últimos 60 años. En este año, por cierto, cumplimos 60, los 40. Hoy he preguntado qué mensaje le mandaríais a esa persona o a esos amigos que están de vacaciones y tú no. Ser cariñosos y sin insultar, si puede ser. Por ejemplo, Gloria Córdoba, Canarias, dice: ¡Qué alegría! Dice: Lloverá casi todo el fin de. Pasadlo genial. ¡Muah! Besitos. Números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. your best friend. That. Y、eh, seguramente ese ex se va a mantener durante mucho tiempo. Sí, los rumores volvieron de que se reunificaban y esas cosas, pero me parece a mí que la cosa va para largo. ¿Qué tal? Buenas noches, son las 9 y 17 minutos menos 5 segundos. Estoy en directo en el estudio Joaquín Lucas, soy Guillem Caballé. Hoy he preguntado, o mejor dicho, os he ofrecido nuestras redes para que mandéis un mensaje a todos aquellos que están de vacaciones. Y vosotros no. Y vosotros no. Y vosotros no. Bueno, a ver, la gente está siendo muy buena, ¿eh? Está siendo realmente buena. Están pensando, jole, si yo dentro de dos días me voy de vacaciones. Sí, pero piénsalo bien. Lo que has currado hoy para adelantar esos dos días de vacaciones que tenes, i ha sido guay, ¿verdad? Te lo has pasado bien, ¿verdad? Adelantando. Sí, estabas tú en el ascensor, b o l じゃあ。<音楽> Classic te damos la mejor mezcla de números uno. ¡Oh! Por mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Solo tus números uno. a me que lea algunos cuantos mensajes que me habéis mandado a través de instagram sobre la gente que está ahora mismo de vacaciones y vosotros no amelia dice esta vida es para cuatro y yo no soy una de ellas y mariposa dice vacaciones es cuando hay dinero si no s o l o son días libres la verdad es que tiene más razón que un santo s i os apetece mandar más mensajitos ya sabéis dónde está el instagram de los 40classic punto oficial en las stories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 かわいい。 Got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, f r e e d from desire, mind and senses purified. Mensajes a la gente que está de vacaciones. Paula os manda uno. Dice: Espero que lo paséis genial y no volváis a casa como cangrejos y que hasta el mero roce de la ropa os haga sufrir y gritar. De verdad os lo deseo. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.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 Mwah mwah Sin pausa, en los 40 Classic. Y se ríe porque era un tío con muy buen humor. Pero aparte, escuchaba, bueno, si siguiera vivo, escucharía los 40 Classic. Pero tú lo estás haciendo ahora mismo. Así que solo te pido un favor: dilo cuando te pregunten. Sit down, it's just talk. Smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of Estos eran la banda americana de Frey que cantaban How to Save a Life. Se hizo muy famosa en Estados Unidos. No alcanzó el 1, sino el 3 del Billboard americano, pero eso sí, permaneció en esa lista 58 semanas. Eso es dar la turra. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 LOS 40 classics、e v i l l a SEVILLA 94.8。 私たちは。 フレームのため、絶対とチャーてついフラーム。てついで、てついで、フィンサー、とてついで、フロン、とてついで、フロン、いで、フロン、いで、フロン、とてついていで、フ 「うわ」 Las 10, las 9 en c a n a r i a s su wonderful life evidentemente toda esta vida maravillosa era ironía dejadme que os lea un titular de 20 minutos publicado hace unos días dice los especialistas advierten las ardillas de londres se han vuelto adictas a vapear y p o n e n una foto con una ardilla vapeando yo sinceramente yo no sé en qué momento <risa> siendo ardilla dejas una nuez pillas un vaper que alguien ha tirado en el suelo y te empiezas a fumarte a h í un piti con sabor a mantequilla así que de verdad no entiendo las ardillas y mucho menos las de londres Tus números uno Con Guillem Caballé. En los 40 Classic. A un lado, vuestros mensajes cariñosos a la gente que está de vacaciones, voy a leeros una noticia que publicaron hace poco, pero es que es algo que se sabe porque está、eh, publicado por el BOE.、Eh, nombres prohibidos en España por el registro civil. Atención, ¿eh? Caca,、eh, Culo, Stalin, Judas, Caín, Bin Laden, Hitler y Lucifer. No entiendo por qué este orden, ni mucho menos, pero entiendo que si alguien quiere ponerle culo a tu hijo, te lo prohíban. Los 40 clásicos. Classic. Solo tus números uno. s i te damos la mejor mezcla de números uno.、Oh. Balladas. Rock. Me la mejor mezcla. Solo aquí. Los 40 Classic. Classic. Solo tus números uno. Los 4 0 Classic. Este es Josundur, uno de los músicos y políticos senegaleses más importantes de finales del siglo XX. A lo que vamos, estamos ya a final. Mañana es Santa r ó m i n a bendita, pero estamos a final de marzo. Y marzo es uno de mis meses favoritos porque ya sabes que al sol tienes como 50 grados de temperatura y te quitas el j e r s i l l a y acabas en camiseta, entras en la sombra y tienes menos 10 grados de temperatura. Así es, marzo. Se queda Mónica contigo a ofrecerte un montón de números uno en este martes por la noche. Mañana ya cambiamos de mes y es Santa Nómina. A ver, ¿tú qué les dirías a los que están de vacaciones ahora mismo, Moni? Pues nada, disfrutad mucho. Ya nos pondréis al día cuando volváis y eso. Es que eres demasiado buena, Mónica. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l e n Caballé. Los 40 Classic. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver? Por lo del cielo, que ya no se compré. ¿Pero qué le habéis contado vosotros? Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Joder, Oladí.、No、Joder. La nueva comedia de David Serrano: Laponia. Con Natalia Berbeque, Julián López, Ángela Cervantes y Bebion Engel. 1 de abril solo en cines. Got you. Las 11, las 10 en Canarias. c Classic. Los 40 Classic. Un imprescindible Ten Salmon Stales con ese guiño al apellido de Sting en su título. Y es que a estas horas de la noche te ponemos este número uno con vistas a los campos dorados y como que todo se ve de otro color, a que sí. Es todo un Classic. Perfecto para desconectar e irnos de vacaciones. Y hay más después de g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Y ahora para ti este número uno divertido y sin complejos. I kiss the girl.